Hola, ¿qué tal? Buen día. A través de este podcast les daremos una breve introducción al tema de inteligencia emocional. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? Y algunos de los componentes. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de controlar, percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y la de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual para poder discriminar y utilizar esta información para nuestros pensamientos y acciones. La inteligencia emocional se distingue de otras formas de inteligencia porque esta implica específicamente con el manejo de las emociones y contenido emocional. Estos son algunos de los componentes de la inteligencia emocional. Percepción y conocimiento de las emociones. Uso de la emoción como facilitadora del pensamiento. Reconocimiento de las emociones ajenas. El control de las relaciones sociales. ¿De qué nos sirve ser inteligentes emocionalmente? 1. Adquirimos un mejor conocimiento de las propias emociones. 2. Identificamos las emociones de los demás. 3. Desarrollamos la habilidad de controlar las propias emociones. 4. Prevenimos los efectos perjudiciales de las emociones negativas. 5. Desarrollamos la habilidad para generar emociones positivas. 6. Desarrollamos una mayor competencia emocional. 7. Desarrollamos la habilidad de automotivarse. 8. Adoptamos una actitud positiva ante la vida. 9. Aprendemos a fluir. 10. Desarrollamos la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y los estados de ánimo. Gracias a un entrenamiento adecuado, podremos modificar nuestro estado de ánimo e incluso el de lo que nos rodean y mejorar de esta manera nuestras relaciones sociales. Cuando somos conscientes de nuestro sentimiento y tratamos de comprenderlos, somos capaces de entender las actitudes y comportamientos de los demás. Podemos empatizar con ellos y con sus circunstancias y ayudarles a gestionar sus propias emociones y de este modo se podrán prevenir futuros conflictos y posibles disputas.